Thank you. Estú misericordia En su diestra poderosa plantó Somos en ese netzer, ese vástago plantado por su diestra See you later. See you later. puedas dar un nombre con el cual podamos caminar día a día gracias eterno porque cuando tú te has revelado nuestras vidas has quitado el paganismo de nuestro corazón y de nuestra mente en muchos nombres con el cual pudiésemos llamarte y muchas veces nombres erróneos gracias porque nos has injertado dentro de Israel y porque podemos conocer tu nombre verdadero cada día honrar tu nombre y bendecirte en señal de agradecimiento porque tú nos has escogido y de pasar de ser hebreos de pensar que estábamos en el pacto solamente Como pueblo tuyo a pasar a ser linaje escogido, nación santa, real sacerdocio al entregarnos tu hermosa y preciosa Torah, y ya no ser solamente conocidos como hebreos. Como hijos del Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias por Mashiach Yeshua Porque a través de Él Están llegando todos Todos de los cuatro confines de la tierra Y uniendo a Judá y a Efraín mirarán mis ojos mirarán acaso a los montes a las montañas de dónde vendrá mi socorro mi socorro solo viene del eterno que hizo los cielos y la tierra solo confiamos en ti Padre saca nuestro pie de la red tú eres el único que nos levanta y tú eres el único que unge nuestra cabeza con aceite gracias eterno porque tu palabra se cumple Porque tú cumples tu promesa Donde dijiste Que Jacob sería Padre de muchas naciones Y a los que hemos sido dispersos Por todo el mundo sofar de redención. Que estemos unidos para que subamos a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. una vida continua de adoración y exaltación a tu nombre. Y que podamos estar en la intimidad buscando tu rostro. La comunión Siempre saca nuestro pie de la reina. Bendito. siempre has estado con nosotros. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiese sido por Masías Yeshua para acercarnos a ti? Gracias porque nos has separado de la idolatría. Gracias porque nos ha separado de todo lo demás. No para vanagloriarnos, sino para sentir que hemos sido bendecidos por ti, por tu misericordia y por tu bondad. Rey de reyes y Señor de señores. Y así con ese mismo regocijo, con esa misma alegría, vamos a ofrecer una porción de todo lo que el Eterno nos da en señal de agradecimiento. Gracias Eterno por todas tus bendiciones.